un programa de Sebastián Catalano. Buenos mediodías amigos, bienvenidos a Solo Negocios, las 13 en la ciudad de Buenos Aires. Un día espléndido de sol, después de, de un fin de semana con algunas, con algunas nubes y, y ahí amenazante, con alguna lloviznita incluso por momentos en algunos puntos de la capital federal desde el, viernes, desde el viernes, pasando por el sábado y el domingo. Bueno, nada, hoy estamos con sol radiante, por lo menos en esta parte de la capital de la República Argentina. Vamos a hablar en este solo negocios durante una hora de lo que pasa en las empresas, de emprendedores, de tecnología, de qué más, de responsabilidad social. Bueno, todos estos temas que tratamos acá en este programa dedicado a los negocios. Cuestiones deportivas no voy a abordar en este, en este mediodía acá en Radio LED. Soy hincha de boca, soy muy fanático de la NBA y de los Spurs, así que la verdad que no tengo nada más que hablar porque eh, ayer para ambos equipos fueron jornadas complicadas, Boca perdió con River, todos saben, los Spurs en su primer partido de, fi de la final del eh, de, es como la semifinal antes de los es, eh, es es un encuentro final de conferencia así se denomina Bueno, perdieron después de poder ganar por 20 puntos eh, contra Golden State Warriors. Así que bueno, ahí estamos. Los que siguen el básquet sabrán de qué les hablo. Los que están más cerca del fútbol, como todos, obviamente, vieron ayer el Boca River. No tengo mucho para decir al respecto. Perdimos. Bien, eh, un partido que era para terminar el empatado. Terminaron ganando ellos 3 a 1. No hay mucho, no, mucho para decir. Cosas del fútbol. Bueno, amigos, vamos a hacer algún resumen de las cosas que están pasando... Por estos momentos, en estas horas, eh, en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Ustedes saben que el presidente Macri está en China. El presidente Macri se fue a China con la, con su, con la primera dama y buena, y buena parte del, del gabinete. Desde allí, Macri dijo que la, Argentina va, eh, eh, que la Argentina es un país que está muy bien posicionado en venta de alimentos y prometió duplicar la producción, justamente de alimentos, lo hizo cuando fue eh, orador en un foro que se llama Una Franja y una Ruta para la Cooperación Internacional eh, y ahí el presidente pidió que además de crear una arquitectura de cooperación económica global abierta eh, inclusiva y equilibrada que beneficie a todos, ese, es el, ese fue el pedido de Macri una arquitectura de cooperación económica global abierta, inclusiva y equilibrada que beneficie a todos, bueno difícil ¿no? hablando hablando con China, qué sé yo, esa cosa de equilibrio, Estados Unidos, China, complicado. Bueno, eh, según un comunicado de prensa que hace un ratito mandó presidencia de la nación, el jefe de gobierno dijo en este, en este eh, evento que la Argentina se proyecta desde la región eh, y, y con, un buen, con un gran potencial para integrarse, integrarse eh, al mundo desde los cuatro puntos cardinales, eso dijo, eso dijo Macri. La participación de Macri en este foro se da, como saben ustedes, en el marco de la visita de Estado a China. Macri va a tener reuniones con Xi Jinping, que es el, el presidente chino, e, e importantes empresarios de, de firmas locales, de firmas chinas. Así que va a estar unos días más allí en el lejano oriente. El presidente, el presidente Macri antes había, había pasado por, por Dubái en escala eh, ahí en, en, oriente, en Oriente Medio, en, en escala china, estuvo unos días y también hizo algunos acuerdos eh, bilaterales con ese, con ese país petrolero. Eh, bueno, ¿qué más? Eh, poste, eh, estornude, muchachos, perdonen, pero bueno, es así. Se notó, ¿no? Belén me dice que no... Nada, me dice Belén, no la saluda, Belén. Buenas, buenas tardes, Belén. Buenos mediodías. ¿Almorzó Belén ya? ¿Qué va a almorzar? tarta de zapallito, bien, apasionante un almuerzo <risa> se ríe, le encanta, Belén, sí, también a mí me encanta la tarta de zapallito, es como una especie de suplicio una tarta de zapallito, bueno, una cosa tremenda un... yo no sé, no sé no sé, no sé todavía, Belén, no sé no sé qué voy a comer, eh, una tarta de zapallito quizás, Ay, bueno, es que, es que yo me tengo que cuidar Belén, usted está espléndida se podría aclarar una hamburguesa para arrancar, para arrancar la semana bien calórica, pero no tarta de zapallito, bien, perfecto, conducta me parece perfecto, bueno ¿Qué, ¿Qué más pasó ¿Estás, estás, eh, en esta mañana? Bueno, la, eh, la jueza Hayton de Nolasco, ustedes saben una de las integrantes de, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidió licencia justamente en el máximo, en el máximo tribunal, Hayton de Nolasco es, es, presidenta de, es vicepresidenta perdón, de, la, de la Corte, el presidente es Lorenzetti eh, y es una de las magistradas que votó a favor del tema de la aplicación del 2x1 a un detenido de delitos de lesa humanidad que después provocó todas las manifestaciones y el repudio de los legisladores casi en un 100%. Toda la marcha de la semana pasada en contra del 2x1 a represores y todo eso. Bueno, Hayton de Nolasco ahí un poco golpeada. Ustedes saben que esta es, es, una, de las, eh, es una de las juezas de la corte que ya tiene edad de, de jubilación que tiene 75 que ya cumplió los 75 años que hizo una especie de, eh, de, de, de amparo para que, para que no la obliguen a jubilar tuvo una cuestión judicial ahí donde el gobierno podía haber apelado una decisión de un, de un fallo que le daba la razón a Hayton de Olasco para que se quede en la corte el gobierno podía haber apelado no apeló y eso permitió que, eh, que Hayton de Olasco continúe en la, en, la, en la Corte Suprema de Justicia y esa no apelación del gobierno ese guiño para Hayton de Lolasco de hace algunos meses, muchos lo ven como bueno, está bien a ese, eh, eh, a eso, eh, ese guiño del gobierno a Hayton de Lolasco terminó con este voto de la, de la jueza a favor de esta, de esta medida que en, que en su momento benefició a, eh, a, eh, a, a represores y le aplicó el 2x1 a represores eh, detenidos por, por delitos de de lesa humanidad. Esto dicen los que consideran que atrás del fallo este de la Corte está el gobierno. Después hay otra hay la otra mitad de la biblioteca que dice que nada que ver que los jueces votaron de manera, de manera independiente. Lo cierto es que Hayton de Olasco que tenía esta especie de deuda entre comillas con el gobierno y los dos jueces que Macri eh, sugirió para, para renovar la Corte y que después fueron aprobados por el Congreso, ¿te acuerdas? Primero los quiso meter por decreto y después fueron apro aprobados por eh, por el Congreso son los que votaron a favor de esta medida, por eso muchos ven que el gobierno estaba atrás de ese fallo, que ahora quedó, eh, quedó descartado en principio y que después de la marcha y de la ley que votaron los legisladores casi por unanimidad, solo el, el diputado Alfredo Olmedo votó en contra en diputados, todos los senadores votaron por unanimidad a favor. Esta medida que prohíbe, que va a ser ley, la tienen, hay que promulgarla, pero es una ley que prohíbe que el 2x1 se aplique a delitos de lesa humanidad. Bueno, ¿qué más? Bueno, abrió, abrió eh, Triaca, también el ministro de Trabajo, habló de las paritarias, dijo que, faltan, dijo que las que faltan cerrar van a, van a seguir en un promedio del 20%. Eh, dijo Triaca que ya estamos a mitad de año calendario de las paritarias con casi el 40% de las paritarias acordadas, en un promedio de 20% más o menos de, de, de aumento y una cláusula gatillo de revisión Por, el tema, eh, ...por cuestiones inflacionarias... Eh, ...así que bueno... ...ese es un poco el análisis que hacen... ...desde la cartera de trabajo... ...con el tema de, de las paritarias... ...bastante avanzados, ...casi la mitad de los convenios... ...ya acordaron paritarias y en el orden del 20%, de más o menos en promedio, eh, en promedio cada, cada una. También hubo hace algunos, hace algunos minutos una nota del diario La Nación que dice que la economía crecerá cerca del 1,7% en el segundo trimestre del año, según el gobierno. Estos son datos que toma La Nación de, eh, del Ministerio de, de, de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne. Son estimaciones que por ahora las hacen en privado, pero bueno... Otra vez volvió el segundo semestre, amigos. Desde el gobierno creen, esta vez, el segundo semestre era del año pasado, no pasó nada. Ahora esperamos que en el segundo semestre del 2017 la economía empiece a remontar. Le apostamos todo otra vez al segundo semestre. Será, mientras tanto, la inflación parece no tener, eh, no, no parar. Y bueno, ahí estamos, ahí estamos con estas cuestiones. Lo que, dejan, eh, lo que dejan percibir desde el gobierno, desde el Ministerio de Hacienda, es cierto. Eh, optimismo con respecto a lo que viene para el resto del año bueno, la última de este resumen acá en solo negocios, está el hot sale, vos sabés, esta jornada esta mega jornada de, de descuentos online, muy criticada acá en, en, en solo negocios hace algunos años, la verdad que debemos reconocer que de un tiempo a esta parte fue mejorando Anda, funciona todo mejor en cuanto a los websites de las compañías que participan Y la verdad que de a poco empiezan a aparecer descuentos realmente interesantes Cosa que al principio, hace 4, 5, 6 años cuando esto comenzó, no pasaba tanto Bueno, lo cierto es que la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la CASE Está organizando este hot sale, esta jornada, esta jornada de, de, de mega descuentos para compras online Y según lo que informaban la semana pasada Hay unas 357 empresas que van a participar en todo el país. Eh, esto es un, más o menos un 25% en cuanto a las ofertas del de Hot Sale del año, del año pasado. Los descuentos prometen ser de hasta 60% en, en, muchas, eh, en, muchos productos, en muchos productos y servicios. Así que, bueno, vamos a ver cómo, cómo pasa. Recién no, no tengo mucha, mucha data. A la página de la CASE, donde nuclean todas las empresas que participan, Estos, estas horas desde las 0 de hoy hasta ahora entraron 400.000 personas, casi medio millón de personas entrando ahí a buscar ofertas. Ahí una, nos, nos contaban en Big Man News eh, la gente de la CASE la semana pasada que ellos preveían por los análisis que habían hecho previos a esta jornada y por las empresas que participaban y que se sumaban o que se sumaban más activas a estas jornadas de descuento que son hoy y mañana, pero que muchas marcas se extienden durante toda la, durante toda la semana. Eh, en general, lo que se destacaba, los productos más destacados, eh, son pasajes, pasajes de, de, de avión para hacer turismo, tanto en el país como al exterior, electrónica en general, esos son los clásicos a la hora de comprar y son los que más volumen da porque son las, la, los... Uh, Los productos y servicios más caros ¿no? Entonces bueno, cuando mirás el volumen Obviamente pasajes y electrónica Se llevan el mayor volumen de dinero Transado durante, durante el hot sale Pero Lo que veía la gente de la casa es que Esto vamos a ver si se corrobora Probablemente hagamos una, una, una, unas entrevistas la semana que viene Para, para tener las conclusiones Y el resumen de lo, de lo que pasó en estos días Lo que se veía en la casa Desde la semana pasada Es que Había mucha más presencia en productos que por ahí no eran tan tradicionales en otras ediciones, como por ejemplo, eh, alimentos. Indumentaria, mucha más presencia de indumentaria de alimentos que de pasajes y de electrónica. Y esto es porque, obviamente, porque la situación económica no es la, la, la adecuada. Porque mucha gente va a comprar pasajes, obviamente, porque va a buscar pasajes baratos. Pero mucha gente va a aprovechar los descuentos en los supermercados. Y ya no para comprarse un aire acondicionado o alguna o electrónica, que obviamente también se compran, sino. Para ver qué oferta en cuanto a alimento y poder ver si haces una diferencia y si en lugar de un changuito llenas dos, ahorras un poco y bueno, y, y le haces un poquito más de frente a la crisis y a la inflación. Así que va a haber pasajes, va a haber electrónica, pero va a haber mucho más también de changuitos con comida, compañeros. Esa es la situación. Vamos a ver si esto, eh, esta presunción que tenía la gente de la CASE la, la semana pasada se cumple. En principio ahí las, eh, la información, los primeros datos es que hay, eh, eh, que hay mucha actividad. Sobre todo en Capital, esto pasa siempre, los principales centros urbanos. En Capital, en Córdoba, en Santa Fe, Mendoza y Tucumán. Hay bastante, hay bastante actividad en este hot sale. Y lo que dice la gente de la CASE es que unas 400.000 personas ya ingresaron en el sitio de los descuentos Eso hay que ver si se traduce en ventas La verdad es que viene subiendo eh, Año a año la cantidad de, de productos y servicios que se venden Por medio del Hot Sale o de otra jornada de, Como el Cyber Monday, otra jornada así De, de, de descuentos, así que bueno Vamos a tener eh, en unos días El resumen de este Hot Sale eh, ya, ya sabes Entrás eh, Entrás a la página de, de, de la CASE o a cada una de las marcas Que tienen eh, que, tienen los, que tienen los descuentos Y ahí tenés acceso a toda la A toda la gama De, de, de descuentos en productos Y servicios, pero bueno Entrá, busca la página del Hot Sale, lo pones en Google Hot Sale Y ahí te aparece la página, porque es más fácil Ahí tenés todas las marcas Y todos los rubros, podés filtrar por rubros Es más fácil encontrar lo que lo que estás buscando. Así que bueno, ese es un poco el resumen de los temas que pasan en esta mañana. También no nos olvidamos y vamos a hacer una nota ahora del de ciberataque, cómo afectó a las empresas, todo lo que pasó eh, la semana pasada, el viernes, con el tema del secuestro de computadoras. Te vamos a contar un poquito más qué pasó el fin de semana, si siguió afectando, cómo afectó esta, este ciberataque global. El primero de la magnitud Esta, ya hubo otros ciberataques, vamos a contar un poquito, pero es el primero de esta magnitud, el primero con esta, con esta comunicación, la primera vez que se ataca a empresas de manera masiva y en tantos países de, eh, del planeta. Así que bueno, vamos a contar un poquito cómo afecta a todas las empresas, qué tienen que hacer las empresas para protegerte y qué tenés que hacer vos para protegerte en tu casa. Actualizate todo el, el antivirus, actualizá el sistema operativo. ¿Viste cuando te dice el sistema operativo está actualizando? Bueno, dale vos, actualizá, porque ahí... En esa actualización están todos los parches de seguridad que vos no, ni cuenta te das que están, pero para que estas cuestiones no, no pasen y ganarle a los hackers que en este caso le apuntaron a las empresas, pero por ahí te toca, vos se te hacen tu máquina, un día te la aprendes y te dice que te secuestraron los datos, tenés que pagar mil dólares para rescatarlos. Complicado. Amigos, tenemos una página en internet www.solonegociosweb.com.ar Ahí en un ratito después que finalice este programa vamos a subir el audio del mismo para que lo puedas volver a escuchar online, para que, para que puedas eh, descargar el programa y compartirlo en las redes sociales. Y tenemos una cuenta en Twitter que es arroba solo negocios web. Ahí ponemos las entrevistas cortadas para que las escuches uno por uno, las tuiteamos, hacemos promoción de los temas que tocamos en esta mañana. Vamos a escuchar una tanda o un poquito de música y volvemos con más ciberataque, con más empresas, negocios, acá justamente en Solo Negocios. Auspicia este programa. One, two, three, con 4G lleva la diversión con vos. Hagamos que todo suceda. Personal. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar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 Radio LED Una nueva forma de entender la radio Producto tendencias, tendencias y rum rumrum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Volvimos, 13.24, 19.6 en la temperatura sol radiante en Palermo, al menos. Veo algunas nubecitas por la ventana de Radio LED, pero bien, bien. Sol, sol calorcito, se nota. Bueno, hablábamos del ciberataque. Vos los habrás visto en todos los medios. Hubo Así, eh, conmoción mundial por esto, M muchas empresas amanecieron el viernes con sus computadoras secuestradas. ¿Qué se trata esto? Bueno, una modalidad que vos habrás escuchado, la palabra ransomware, que es te encriptan todo el contenido de, de, de, de, una, de una computadora y te piden un rescate para liberar ese contenido. Eso en tu casa puede significar fotos... Eh, documentos, películas y otras cosas que tengas en la computadora, pero cuando entran a una terminal de una empresa y desde esa terminal acceden a una red y terminan encriptando servidores con un montón de información, bueno, la cosa es mucho más complicada. Eso es lo que pasó con algunas empresas en, en Europa, con algunos eh, eh, servicios públicos, como pasó en Inglaterra. Más de 100 países afectados por, esta, por, este, por este ciberataque que el fin de semana después del viernes siguió. Le tocó a la parte más de Asia y ahí afectó a casi eh, eh, 30.000 organizaciones y empresas solamente en China. Bueno, esto siguió durante todo el fin de semana. Si bien comenzó a resolverse, es como, una, es como un gran alerta y que pone al mundo, a todo el mundo y sobre todo al mundo corporativo en, eh, en, en, en, en, en alerta máxima. Decía porque bueno acá se supone que es una falla en Windows, que es el sistema operativo que usa la mayor parte de, del, del, del mundo, un bachecito de seguridad provocó este semejante escándalo y bueno, todas las consecuencias que esto viene y un mundo que cada vez se parece más al de las películas, ¿no? Donde alguien aprieta un botón en algún lugar del mundo y bueno, se complica todo. Para tener un poco más de detalles de esto, de cómo afectó a Argentina, si afectó, de cómo afectó a las empresas y quién tienen que hacer las empresas para estar un poco más resguardada, vamos a hacer una entrevista con Pablo Silverfish, que es socio de aseguramiento de procesos informáticos ...y especialista en informática de BDO. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro, me alegro, me alegro mucho. Hacenos un resumen de, de, de, estos, de estas horas que vivimos eh, tan tumultuosas. ¿Qué pasó? Contanos desde tu visión qué, qué, qué es lo que pasó. Eh, mira no pasó algo tan distinto a lo que ransomware está provocando desde hace un par de años... La única gran diferencia es que esta vez explotó una debilidad de un sistema operativo altamente masivo como es eh, Microsoft Windows sí. en, en algunas de sus versiones, por lo tanto afectó desde empresas hasta usuarios finales y básicamente eh, lo que produjo es que fue, fue muy, muy masivo, tocó muchos países eh, no tuvo discriminación de raza, religión, tamaño de empresa, eh, ni país. Eh, el, el mecanismo es siempre el mismo, es el de implantar una semilla que encripta la información y luego pide eh, rescate para eh, desencriptarte esta información. Eh, por suerte no fue tan masivo y esperemos que no lo siga siendo en, eh, en Latinoamérica y en Argentina en especial, más allá de que muchas empresas de Argentina tienen alguna conectividad, sobre todo con es, eh, empresas de, de España grandes que sí fueron afectadas. Ahí, ahí tenemos un, un poco un gris. Bien, entonces no hubo, tanta, no hubo tanto compromiso de, de, de datos y de y de empresas afectadas a nivel local. Sí, pero podía haber tenido, y, y, y si me permitís, eh, eh, ya que me preguntaste qué, qué podemos hacer, sí. eh, no podemos hacer nada para eh, llevar a cero el riesgo de que esto se produzca, pero hay, hay, hay algunos temas que vienen de la historia de la informática y la seguridad informática, y la continuidad operativa. Acá hay dos, dos eh, problemas que, que aparecen. Uno es la de no poder continuar operando porque tus datos están encriptados inaccesibles y otro es también que podría, no es específicamente este caso, te podrían haber sacado la información y perdés la confidencialidad y privacidad de la información. En este caso, lo que eh, privó es el hecho de que no podés seguir trabajando con eh, información encriptada. O sea, es un problema de indisponibilidad en la continuidad op operativa eh, de tu empresa basada en sistemas. Ok. Eh, Esto se resuelve, por ejemplo, teniendo un backup actualizado y, y ah, que, que, lo puedas que lo puedas habilitar desde otro lugar muy rápido, ¿no? Ahí viene la cosa. Esto se resuelve o se minimiza este riesgo teniendo todos los procedimientos eh, que tienen que ver con lo que se llama Disaster Recovery Plan, o plan de continuidad también operativa, pero sea la mejor tecnología la que tengas, seas la mejor empresa, tengas el mejor hardware, nada, nada reemplaza a tener los datos protegidos en algún otro lugar. Claro. Y lamentablemente en empresas donde ha pasado esto, no se han fijado en, en, en, en principios básicos, posiblemente operativamente costosos o económicamente costosos o a veces tediosos, que es de vez en cuando, y como las buenas prácticas y las normas de auditoría, de consultoría, las ISO, la, las normas de buenas prácticas en todo esto, te dicen que hagas backups, que hagas N copias Pero no solamente que los hagas, que los testees, que veas cómo están esos backups y que periódicamente hagas pruebas de restauración para saber que en caso de necesidad los podés usar. Una claro, especie de simulacros para ver si pasa esto, po podés estar operativo en tanto tiempo. Justamente yo estoy mirando una, una, una, un relevamiento que hicieron ustedes desde BDO, el año pasado, donde hay un montón de datos que tienen que ver con, con seguridad informática y que muestran algunas falencias, justamente el punto del, del, del, del hacer la copia de seguridad de los datos es uno de los, a nivel local, y si bien esta vez no hubo afectación masiva de empresas locales, pero bueno, justamente tiene que ser una alerta porque este tema de hacer un backup y de tener un recovery, como vos decías, para estar operativo muy rápido en otro lugar, o separado o protegido de manera diferente menos del 40% de las empresas, según datos de, de, de ustedes, de, de BDO están con esta eh, actitud frecuente de hacer copia de datos de, de seguridad Exactamente, el año pasado hicimos esta encuesta a sí. nivel de, de muchos clientes, eh, una muestra grande de clientes y también pudimos ver eh, no en esos clientes, sino en otros, que fueron afectados por versión anterior de Ransomware, que cuando quisieron no pagar el rescate, validos de que tenían un backup, cuando fueron a ver el backup, el backup estaba hecho encriptado, con lo cual no sabían que venían haciendo, porque en el caso este reciente del viernes pasado, eh, fue distinto. En los casos del año anterior se instaló la encripción y la gente venía haciendo y tomando los backups sin darse cuenta, como no los releían, no los intentaban recuperar, no validaban nada de, de, de este backup, cuando les tocó luchar contra el ransomware y dijeron, no, no, yo no voy a pagar el rescate, voy a ir a recuperar mi backup. Sí. Resulta que el backup estaba encriptado. También encriptado, Entonces, claro. Y sí, ese es el problema. Por eso hay que hacer las prácticas. ¿Por qué hacer el backup? No es solamente hacerlo y no validar completitud, no validar contenido, no validar totales de registro, no validar la recuperación. Porque si no, no estoy seguro que en caso de necesidad me va a servir para poder recuperar la información. Bien, estamos hablando con Pablo Silverfish, que es especialista en seguridad informática de BDO. Pablo, te hago un par de preguntas finales. A ver, no? vos, eh, entonces, dejemos de lado lo que pasó el, de lo que pasó el viernes pasado, ¿no? donde hubo alguna afectación, pero como vos me decías, por... Para ahí, eh, influjo de alguna cosa que pasó en Europa y demás a nivel local. ¿Hay otros casos de ransomware en empresas en Argentina, en, otras, en el año pasado, en otras épocas? ¿Casos sí, concretos? Sí. sí, sí. No a nivel tan masivo, pero sí los hay. Sí han pagado rescate. Algunos lograron eh, obtener las claves de desencripción, otros no. O sea... Eh, eh, digamos, como, como gran consejo, esta no es la mejor medida. Y porque, estás, me eh, como diría el gobierno de Estados Unidos, estás negociando con terroristas, ¿no? Pagás, un, es, es, pagás una vez y después eh, lo vas a probar. Bueno, ya pasó el viernes, algunas empresas en Europa habían, había, se trascendió que habían pagado esos 300 dólares, que parece nada, para volver mm -hmm. a tener un eh, eh, act eh, activo una corporación. Pero bueno, inmediatamente después, pedían 600 para no destruirte la información y es como una escalada. Así es. Eh, eh, sí pasó, no tanto en empresas así en forma masiva, sí ha pasado en muchos individuos, sí ha pasado en modo puntual, sí. y por ahí en empresas la recomendación que tampoco están haciendo lo suficiente las empresas es tener lo, lo que se llama normalmente verdaderos ambientes de desarrollo, de testing y de producción, Los sistemas operativos, los antivirus, los parches, llegan a la orden del día todos los días. Claro, Entonces, hay que actualizar que pasa... permanentemente. Claro, pero también hay un riesgo en actualizarlos directamente en ambientes de producción sin testear el impacto que podrían eh, tener estos parches. Claro, por ahí por un parche cual, te, te, eh, no, te, no te, te termina clavando algún sistema, por algún motivo, alguna incompatibilidad, o vaya uno a saber. Hay, en general en los sistemas operativos se administran muchas aplicaciones de infinitas cosas en una empresa, digo, por ahí instalás un parche que no sabés que te, que te, que te detona alguna cosa, vos la recomendación es que se haga en modo prueba en alguno, en algunos claro, lugares. En algún... Hay ambientes de prueba, claro. hay mecanismos como se debe probar esto hay parches que hay empresas que deciden no instalarlo, hay recomendaciones que no hacen, hay actualizaciones que no les dan bolilla. Entonces, ok, eh, el riesgo está de ponerlo directamente en producción, pero créate un ambiente donde podés probar, hacer las pruebas y las tareas necesarias y luego implementalo en producción. Bueno, Pablo, sí. te, hago, te hago la última, perdón. Sí. Eh, ¿Se sabe de dónde vino esto? Yo sé que también hay muchas hipótesis y demás, pero digo, ¿este ataque masivo lo hace un grupo de hackers? ¿Es una demostración de poder? ¿Lo hace un país? ¿Cómo, de, cómo se, ¿Desde dónde, de dónde viene eh, este ataque masivo? Yo, yo acá eh, no tengo la, la certeza total. Hay varios comentarios y hay algunas evidencias que dicen que esto como como algunos eh, virus eh, hacia la salud, fue creado en su momento sí. y fue guardado en secreto para, en caso necesario, ser utilizado como un arma informática y tuvo algunas eh, salidas o escapes no. Eh, no bien entendido. Claro, se, Pero, habla de, se, habla, se habla de alguna, por lo menos algunas, algunas informaciones periodísticas hablan de alguna de las agencias de seguridad importantes de Estados Unidos, que lo tenía, como vos decís, bajo resguardo y después por algún motivo se filtró y salió a la luz, digamos, ¿no? Eh, totalmente. Eh, digamos, esto entre hackers, crackers y eh, algunos eh, expertos en seguridad informática, eh, El laboratorio y la generación existe. Lo que aparentemente falló fueron los recaudos de, de salvado o guardado de este tipo de, de um, errores que se detectan, que en este caso, como decimos los, los, los especialistas informáticos, explotan vulnerabilidades, están esperando ver, o sea, las amenazas están y se están generando constantemente, Y no, no germinan o no, no explotan hasta tanto hay alguna vulnerabilidad de un sistema operativo, de una base de datos, etcétera, etcétera, que es lo que pasó la semana pasada. Bueno, Pablo, muchas gracias por la información. Te mando un saludo grande. Un abrazo y muchas gracias. ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Pablo Silverfish, que es socio de aseguramiento de procesos informáticos y especialista en seguridad informática de, eh, de BDO Argentina. Interesante esto, ¿eh? A tomar recaudos, compañeros. Se viene un mundo... Cada vez más difícil Vamos a escuchar un temita musical y ya venimos Bueno, volvemos. ¿Qué escuchamos, Belén? Que me perdí. Lenny Kravitz. Bueno, muy bien. Y Belén arranca así, como el domingo, el fin de semana, quiero decir, tranquila. Ahí estamos. Para que el lunes se extienda un poquito, ¿viste? De eso hablábamos con Belén, que nos hacen... Se nos hacen cortos los, los fines de semana. Y es así, ¿qué va a ser? Bueno. Bueno, hablábamos de, de recién de seguridad informática con la gente de BDO y todo este problema. Pero bueno, obviamente que la tecnología y, y, y lo que hay que tener es cuidado, muchachos. Y te, nos trae un montón de beneficios. Una de las cosas que pasó en los últimos meses es que muchas empresas y profesionales e independientes y demás comenzaron a poder usar una modalidad que es PayPal para pagos de, de servicios que se usa en todo el mundo y acá en Argentina obviamente era un bolón que usar, que había toda una cuestión, de, obviamente cuando había cepo y demás, era muy complicado usar este, este servicio, Paypal es una modalidad de pago electrónico que es usada en todo el mundo, la habrán escuchado un montón de veces sirve para, para hacer un montón de pagos y de cobranzas también, y era la verdad un lío, mucha gente que trabaja eh, freelance con compañías afuera en Estados Unidos, que ofrece sus servicios de diseño, de traducción, o servicios periodísticos. Tengo muchos amigos periodísticos que escriben notas para, periodistas que escriben notas para afuera, o de lo que sea, programadores. Hay un montón de talento en Argentina que tiene que ver con programación y demás, que se conectan con empresas de todo el mundo y hacen los trabajos remotos. Bueno, una modalidad de pago muy buena es PayPal, y la verdad que no se podía usar mucho, hasta que hace algunos meses la gente de, de Nubi, que es una compañía vinculada al banco de Comafi, habilitó esta, esta, hizo una alianza con PayPal y empezó a funcionar todo, todo un poco más fluido. Para hablar de esta cuestión de PayPal y de Nubi, estamos justamente en, eh, en, en comunicación con el CEO de esta startup que tiene que ver con Fintech y con todo el mundo que une las finanzas con la tecnología. Estamos en comunicación con Martín Borchdart. ¿Dije bien Martín tu apellido? Sí, sí, muy bien. ¿Cómo, cómo va, Sebastián? Bien, todo bien. Gracias por atendernos porque, viste, dudé un poquito. Vos sabés que todos cuando pronuncian tu apellido hacen una pausa antes y después lo leen tranquilos como para decir, Bordach, bueno. Sí, ese es un apellido de origen alemán. En realidad se pronuncia Borchardt, pero también se puede decir Borchardt acá en Argentina, no hay problema. Bueno, perfecto. Bueno, Martín, nos contás un poco qué están haciendo con esta, con esta alianza o, o esta alianza de trabajo que han hecho con, con PayPal, ustedes de Nubi. Perfecto. Nosotros lo que hicimos eh, con Nubi, básicamente, fue conectarnos con PayPal para que cualquier argentino que eh, cobra, digamos, eh, su servicio, como vos bien describías, o eh, PYME que exporta un bien, este, pueda hacerse de los fondos acá en Argentina en una cuenta bancaria. Perdón, es, hago un paréntesis. Sí, sí, yo lo, lo, lo enfoqué mucho por ahí a profesionales independientes, pero esto es una herramienta que usan mucho las pymes también que exportan. Sí, sí, eh, digamos, hay, hay, hay un poco de todo, o sea, el mercado en realidad está muy enfocado en lo que es eh, la industria de servicios, por ahora, este, pero bueno, con todas estas facil facilitaciones que se están dando para fomentar la exportación, eh, ya somos muy, una herramienta muy atractiva para, también para cualquier tipo de PyME. Igualmente, hasta hoy en día ya tenemos eh, varias PyMEs también que exportan bienes, no solo servicios. Bien. Este, Así que básicamente lo que hacemos nosotros es conectar a los usuarios que venden con Paypal, o sea, que cobran con Paypal, y con las cuentas bancarias que ellos tengan acá en Argentina, que puede ser cualquier cuenta bancaria, en pesos o en dólares de cualquier banco, y simplemente el usuario se registra en Nubi, linkea su cuenta de Paypal, linkea su cuenta la bancaria, y en cinco días hábiles tiene el dinero ingresado en su cuenta. Bien, perfecto. Ustedes hacen esta intermediación eh, sí. y, y facilitan un poco el, el link entre los usuarios, ya sean pymes o personas individuales, físicas, con, sí. eh, eh, con Paypal. Hacerlo directamente con Paypal es más complicado. Sí, a, a, o sea, no existe, no había una, digamos, un mecanismo hasta el año pasado, porque nosotros en realidad lo que hacemos es conectar a Paypal con el sistema financiero. Exactamente, así sí. la persona que, que opera o la pyme que opera puede hacerlo desde sus cuentas bancarias. Claro, eh, lo, el sistema que vos decís tendría que la compañía localizarse aquí. Eh, digamos, eh, 100%, y bueno, en, en Latinoamérica ellos están en México y en Brasil. Sí, no están todavía eh, en Argentina. Y, sí, en otros países ellos hacen este tipo de alianzas eh, con, con socios que proveen el, el mismo servicio, digamos. Bien, mm. bien, bueno, contame cuántas, cuántas, eh, cuántos clientes ya tenés en esta, en esta modalidad de, de intermediación entre Nuby y PayPal. Perfecto, eh, de lo que va, nosotros lanzamos el 29 de marzo. Eh, ya tenemos eh, alrededor de 7.500 clientes que están ah. operando eh, en la plataforma este, y de los cuales hay varios que ya volvieron, o sea, como te diría, un 50% vuelven a utilizar el servicio constantemente. y La verdad que tenemos muy buenas repercusiones. Eh, nada, como que era un servicio muy esperado para, para sí, el sector de, de Argentina hace mucho tiempo, era, vos pensás que no solamente que era ilegal, sino que era muy difícil de, de acceder para mucha gente. Este, entonces bueno, fue, fue todo cambiando, digamos, cambió la regulación eh, y se fue facilitando el proceso para que hoy en día se pueda llevar a cabo, ¿no? Bien, bueno, Martín, contame un poco de, de la el modelo para ustedes, ustedes cobran una comisión por operación, me imagino. Sí, nosotros por operación, que se puede hacer eh, hasta diez mil dólares, pero todas las transacciones que el usuario desee por mes, este, cobramos 2,9% más IVA sobre la comisión en el caso de que quiera retirar una cuenta en pesos y en el caso de que se quiera retirar una cuenta en dólares le agrega un 1% más de, de, de, en concepto de canje de divisas. Perfecto. Este, así que sí, es muy, tenemos una calculadora en el sitio web donde el usuario puede ir y verificar cuánto le va, se le van a acreditar en su cuenta, así que es muy transparente. Bueno, ¿hoy el negocio central de Nubi es este, o, digamos, o además tienen algunos otros, algunos otros verticales dentro de, de, de la compañía? Tenemos, estamos en desarrollo de dos o tres productos más que vamos a ir lanzando a lo largo de este año, pero por ahora es confidencial. bien no, necesaria, no, no necesariamente... Eh, digamos, relacionados a PayPal. Bien, ah, por, por eso, proyectos que tienen que ver, imagino, con, in, con intermediación financiera, pero aparte a, a, a de PayPal. Claro, lo que quiere... O sea, Nubi nació para ser una compañía que conecte usuarios con servicios financieros. Sí. Eh, donde nuestro ADN principal es siempre privilegiar la experiencia de usuario. Entonces, nosotros lo que hacemos es, digamos, diseñamos todo en un papel, en hoja en blanco, manteniendo tres o cuatro valores, que uno es, obviamente, que sea 100% digital... Que esto lo que hace es que, digamos, no haya burocracia, no haya papeleos de por medio. El otro es que sea simple, o sea, muy simple para el usuario que lleve, y que lleve poco tiempo. Y bueno, y por último, como estamos manejando dinero, obviamente tiene que cumplir todos los estándares de seguridad. Entonces, eh, esos son los cuatro valores que tenemos en todo lo que hacemos. Bien, perfecto. Sí. ¿Eh? No es una compañía que, eh, vinculada con Comafi, ¿no? Con el banco de Comafi. Sí, exactamente. Bien, bien, perfecto. Bueno, Martín, te agradezco mucho por la charla, muy interesante. Vamos a ver si en algún momento usamos el servicio de, de ustedes vinculado con Paypal, ¿te parece? Bueno, muchísimas Dale, gracias. Dale, te, te mando un saludo grande. Hablamos con Martín Borchardt, que es el CEO de Nubi. Hacemos la última tanda acá en Solo Negocios y volvemos en un minutito. Auspicio este programa. ¿What?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 Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Se anima y siempre van por más. Casos de emprendedores en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Vamos a hacer una última. Una última nota en este, en este Solo Negocios. Vamos a hablar con Carlos. Gareis, que es gerente general de WeWork Argentina. WeWork es un espacio de coworking. Ahora te vamos a contar un poco más qué es este espacio de coworking. Hay varios en Argentina. WeWork tiene varios en, en, en todo el mundo. Realmente es un espacio donde trabajan. En general eh, está apuntado a emprendedores, a, empresa, a gente que recién arranca con su trabajo. Por eso tenemos ese separador de emprendedores. Un espacio común que brinda servicios para que la gente vaya, se instale ahí y arranque antes de por ahí contratar una empresa, tener un alquiler eh, y, y, y asumir un costos un poco más, más importantes. Eh, Carlos, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, ¿Cómo nos contás próximo? un poquito rápido, porque también se nos termina el programa, de, de WeWork. Sí, mira, WeWork tiene 10 años, eh, nació en Estados Unidos. Hoy está en 7 países, más de 40 ciudades. Eh, en Argentina tenemos el primer edificio en Esmeralda 950, Esmeralda y Paraguay. Sí. Tenemos 25 pisos, lugar para 2.400 personas. Y la verdad, la diferencia entre WeWork y el resto es que nosotros también tenemos la capacidad de tener empresas multinacionales, bancos, eh, empresas de software, de recursos humanos, cualquiera que necesite un lugar de trabajo y que quiera cambiar su manera de trabajar del día a día, eh, puede sumarse a WeWork. Bien, bueno, la verdad que la, yo conozco el WeWork del de, DF, por ejemplo, que estuve hace okay. poquito, y la verdad sí, que son sí. empresas que están, son muy, digamos, es, es, un, eh, es un ambiente... Olvídate de la empresa, de por eso yo pensaba un poco más en, en el mundo de tecnología, vos me agregaste que están con, con corporaciones y demás, le digo a la gente que está escuchando, olvídate de la oficina con la con el eh, con la lamparita eh, fluorescente, ¿no? Con el no no, no es no, es, no, no es ese no es ese el no es estilo, estamos hablando de oficinas muy cancheras con grandes decks al aire libre y con, y con eh, eh, heladeras comunes y productos y café y todo, bueno, todo lo que puedas por ahí ver. Por eso, por eso lo asociaba más con el mundo de tecnología. Bueno, Pero usted, es para, para todos. Para porque, todos, mirá, obviamente. La, la idea nuestra es que vos cambies tu manera de trabajar y que tengas ganas de venir al lugar que trabajas. Hoy en día la mayoría de la gente no disfruta lo que hace, solo se gana la vida. Y la historia que quiere Weaver contar es que vos pongas tu vida a trabajar en vez de solo trabajar para ganarte la vida. Bien, bueno, eh, me gusta ese eslogan. Vamos, eh, contame un poquito, eh, entonces, ¿ustedes están hace, eh, hace cuánto tiempo en Argentina? Poco. Sí, mira, eh, en Argentina hicimos el lanzamiento en enero, abrimos el primer edificio, algunos pisos, ahora en el 2 de mayo, después del feriado. Ya tenemos el 100% de la primera fase de apertura, vamos a abrir por fases... Eh, El edificio, porque es gigante, tenemos el segundo edificio más grande del mundo, de los WeWork. Tenemos 12.500 metros cuadrados para, para espacios de oficinas. Es espacios la, la torre Bellini ahí en, en Plaza sí, de San sería. Martín, ¿no? Exacto. Ah, perfecto. Exacto. Sí, es un edificio emblemático, conocido. Sí, Muchas sí. empresas han pasado por ahí. Sí, sí, sí. El edificio es, es bastante nuevo. Está en una plaza seca que la verdad quedó divina. Le cambia un poco la, la circulación que tenía esta esquina, que era bastante oscura. Ahora sí. genera mucha, mucha vida. Hay restaurantes muy buenos, eh, hay transporte. La verdad que el edificio, la ubicación es, es fantástica porque si bien está en el centro, no llegas a estar en el microcentro donde pasan eh, todas estas marchas y, y que te frena un poco el tránsito. Bueno, cont con contamos un poco qué perfil, qué perfil de, cliente, de clientes buscan o que tienen, por lo menos contame lo que tienen hasta el momento. Mirá, hoy tenemos de todo. La verdad que es bastante diverso. Eh, nosotros somos una tratamos de generar una comunidad bastante inclusiva para que la gente se pueda empezar a prestar servicios entre sí. Entonces tenemos desde diseñadores gráficos, tenemos una empresa de tecnología, tenemos abogados, tenemos contadores, tenemos unas chicas que diseñan lentes de sol, que son ingenieras industriales. La verdad es súper diversa, súper diversa. Cualquiera que necesite un lugar para trabajar o que ya esté trabajando en uno y quiera un poco potenciar su conocimiento y quiera dedicarse solo a trabajar y no estar perdiendo el tiempo en pagar cuentas, en que se le quemó la lamparita, que la impresora no le funciona, nosotros tenemos todas esas soluciones Para que vos enfoques el 100% de tu tiempo en lo que sabés hacer y que todo el resto nos ocupamos nosotros. Claro, y ahí el, el diferencial que tienen estos espacios de coworking en general y que tienen ustedes en WeWork es que podés alquilar desde un escritorio para vos, para una sola persona, hasta una oficina, hasta una sala de reunión. Y en ese contexto, digamos, ¿me contás más o menos cómo es el rango de precios que tenés que pagar por mes y las distintas modalidades? Sí. Mira, tal cual lo, lo explicás vos, nosotros tenemos, partimos del JOTES que es más para un freelancer, alguien que no necesite un espacio fijo y que pueda moverse y, y sacarlo de una cafetería y que venga a trabajar en un espacio un poco más confortable, eh, es el Jotes, Ese se arranca en 3.200 pesos por mes. Ajá. Los contratos que tenemos nosotros son por mes, o sea, lo único que necesitamos de vos es que nos avises 30 días antes cuando te querés ir y listo, te mandamos un, un contrato de salida y no tenés que pagar ninguna multa, ninguna penalidad ni nada y nunca gastaste un peso en muebles ni en instalar nada. Eh, después pasamos a un escritorio dedicado, que el escritorio dedicado es un espacio cerrado con muchos escritorios, el cual vos sos, eh, te pertenece uno. Ese escritorio, podés dejar tus cosas, tenés una cajonera, una llave, ese es tuyo, pero compartís una oficina grande con varias gente. Bien. Eh, y después pasamos a una oficina privada. Eso puede ser desde una persona hasta mil. Por ejemplo, una sí, no, oficina no para, para un par de personas, ¿cuánto, cua, ¿qué costo tiene mensual? Mira, para 10.000 per, 10 personas más o menos sale alrededor de mil pesos. Pero y para... Pensar, ok, ok, ya es una oficina grande, como, digamos. Sí. sí, pero tenés que pensar que ahí está todo. Tenemos café, tenemos cerveza, tenemos agua, tenemos la impresora, tenemos el papel, el tóner, la luz, el mantenimiento, la limpieza, eventos. Abrimos 24 horas, 365 días al año. Eh, la verdad que tenés que contar un montón de servicios... Eh, periféricos para sumarlos a, a eso que nos pagas a nosotros mensualmente. Bueno, perfecto, perfecto. Y, y lo que más está saliendo ahora, por lo menos en este, en este corto tiempo de vida que tienen, ¿qué tipo de modalidad esta de contratación es? ¿La, empresa un poquito más, la oficina un poquito más grande o los espacios individuales? Mira, tuvimos la suerte de que empresas eh, ya nos conocían. Entonces, Windham, que es una cadena internacional de hoteles, eh, nos conocía y está mudando 90 personas con nosotros. Emprenurban es una empresa constructora importante en la Argentina, mudó 80 personas con nosotros. Eh, y después tenemos eh, bastantes oficinas de uno, de dos. Somos un, un buena, una buena alternativa para las pymes, porque viste que no sabés si creces y si te achicás. Como el contrato es por mes, vos podés estar hoy en una de cinco y mañana te fue bárbaro. Vas probando. Y tenés un proyecto, claro, y te mudas una de diez, o, o te agarrás dos de una aparte y ya tenés siete. Entonces somos... Un buen lugar cuando vos necesitas flexibilidad, porque nunca estás pagando espacio ocioso y nunca compraste muebles de más ni de menos, porque los ponemos nosotros. Perfecto. Bueno, Carlos, te agradezco mucho por la charla. Te mando un saludo grande. Dale, muchas gracias a ustedes. Chau, bien. hablamos con Carlos Gareis, que es gerente general de WeWork Argentina. Bueno, amigos, se si nos terminó el programa, nos estamos yendo. Recuerden, arroba, solo negocios web, es nuestra cuenta en Twitter y tenemos una página en internet: www solonegociosweb.com.ar ahí en un ratito el audio de este programa para que lo vuelvan a escuchar online, para que lo compartan en redes sociales, los links de los temas que tratamos en esta mañana, etcétera etcétera Quédense en Radio La Red, viene Mariana Contartelsi con En Tiempo Real. Nos vamos a encontrar nosotros en Solo Negocios dentro de una semana acá en Radio LED. El próximo lunes a las 13. Buena semana, chau. Esto fue Solo Negocios.